A v i s a todo el gobierno nacional de recorrer las provincias y, en especial, m e e n t la provincia de La Pampa, llevando soluciones a las demandas que tiene la sociedad en el marco de una agenda federal de un país federal. Creo que en lo que tiene que ver con este... esta inauguración específica de la nueva pista de la ciudad de Santa Rosa y próximamente también. De la terminal aeroportuaria tiene que ver con una mirada de cómo considera este gobierno nacional a cada una y a cada uno de los argentinos, en este caso a las y los pampeanos, donde es necesario no s o l o incluir, llevar igualdad de oportunidades, sino también buscar un desarrollo armónico de todo el país. Esta obra genera mayor actividad económica, genera más turismo, genera realmente lo que nosotros queremos dar desde hace mucho tiempo. Obras que tengan dimensión en el marco de que estamos en una ciudad capital de provincia y que estábamos relegados. Lo decía Fernando. En la gestión anterior, la enorme mayoría del presupuesto que surge de la actividad aérea de todo el país. Todos los argentinos y argentinas aportaban para que se hagan obras en el AMBA. Por eso, desde un primer momento con Luciano, nos pusimos al frente de a ver cómo hacíamos realidad esta obra. Porque también, tanto Daniel como Fernando hablaban del 2020 hasta ahora. Pero quiero apelar a la memoria. Esta obra se anunció muchísimas veces. Vinieron muchos funcionarios nacionales a anunciarla. Ellos son los primeros funcionarios del gobierno nacional que vienen a inaugurarla. Una enorme diferencia. De acuerdo que en el medio de un proceso electoral provincial vinieron a anunciar la obra con bombos y platillos. 2019. Pero como dicen ellos, pasaron cosas. Perdieron las elecciones. La Pampa y Santa Rosa perdieron la nueva pista. La Pampa y Santa Rosa perdieron una nueva terminal acorde a una capital de provincia. Y si esto no se hizo antes porque lo veníamos charlando con Fernando, también tiene que ver con el hecho de una pandemia que de derivó en una actividad nula del transporte aéreo. Aéreo significó que no h a l l a r a recursos. Para reinvertir. Inmediatamente, el gobierno provincial, el, el gobierno nacional, el HORNA, junto con el concesionario Canaloporto con 2000, entendieron que Santa Rosa merecía una o b r a de esta magnitud, que la Pampa necesita para seguir desarrollándose, como siempre decimos, en el marco de una articulación público-privada, desarrollando el motor de la economía. Por eso. No queda más que agradecer. Agradecer también hoy, la, ahora, dentro de un rato, con la comitiva, vamos a ir a mostrarle lo que en una semana estaremos licitando. También una terminal de ómnibus acorde a una capital de provincia. Con el esfuerzo económico de la provincia y un esfuerzo, esfuerzo económico también del gobierno nacional. A través del ministro Guerrera y a través del ministro Maza. Así que agradecer nuevamente, compartir con ustedes la alegría, compartir de que h a un gobierno que nos mira. En igualdad de condiciones. Lo que para algunos somos una insignificancia desde el punto de vista electoral, para otros tenemos una gran magnitud desde el punto de vista del desarrollo armónico de cada rincón de la República Argentina. Muchas gracias.